Desde que comenzó el programa de eventos culturales que tenemos relacionados con la Semana Santa hemos venido comunicando, hemos venido ofreciendo el mensaje desde aquí, desde esta emisora en relación con que la Semana Santa no solamente es religión, no solamente es pasión, no solamente son procesiones sino que hay un contenido desde el punto de vista cultural, artístico, muy pero que muy importante que se quiere poner en valor y que se quiere visibilizar y para ello se organizan una serie de eventos desde el punto de vista cultural ...organizados por diferentes cofradías... ...también con el apoyo del consistorio... ...del Ayuntamiento de Sonseca... ...que hemos de explicar, hemos de comentar... ...hemos de anunciar... ...y tenemos que valorar también en su, en su medida... ...abro comunicación... ...en este lo vamos a hacer además... ...con el director de la Banda Municipal de Música de Sonseca... ...pero antes... ...abro comunicación con el Edil de Cultura y Festejos... ...de nuestro consistorio... ...Manuel Jesús Sánchez Alarcos... ...Manuel, muy buenas... Buenos días David y buenos días a todos los sonsecanos... ...muchas gracias por estar con nosotros... Mm, ...prácticamente... esta. entrevista la tendríamos que haber hecho quizá antes, ¿no? Uh -huh. Cuando de alguna otra manera estaba todo por venir, ¿no? O todo por organizarse y por celebrarse. Lo que pasa es que bueno, entre unas cosas y otras no hemos podido hasta ahora entrar en contacto con usted. Eh, ya tenemos prácticamente cubierto todo el programa de eventos desde el punto de vista cultural de esta Semana Santa 2010. A pesar de que uh -huh. hoy tenemos, no sé si la guinda al pastel o uno de los eventos importantes, ¿no? Como es el pregón -con concierto de Semana Santa a cargo de la Banda Municipal de Música. Uh -huh. um, pero yo Creo que ha venido contundente, ha venido completita la Semana Santa desde el pasado jueves, desde el punto de vista cultural, como estamos diciendo. El jueves tuvimos la charla organizada por la Cofradía del Cristo de la Veracruz, una charla de Pilar Gordillo sobre imaginería, sobre simbolismo religioso. Tuvimos también el concierto, certamen, festival, llamémosle como, como se quiera, de... ...bandas de cornetas y tambores este año además... ...con la presencia por primera vez, por primer año... ...de una banda que nos ha llegado desde Andalucía... ...desde la provincia de Jaén, eso fue el sábado... ...ayer tuvimos algo que, bueno... No está íntimamente relacionado con la Semana Santa, pero se ha querido meter aquí por su componente religioso, que es la representación teatral de la vida y obra de Fregatiel de la Magdalena. Y durante la jornada de hoy, insisto, tenemos el pregón -con concierto de Semana Santa. Muy grosso modo, ¿qué valoración hacemos de cada uno de los actos que llevamos? Y luego nos vamos a meter ya de lleno con el concierto de Semana Santa, Manuel. Bueno, pues no voy a hacer, yo creo que no es hacer una valoración de cada uno de los actos, sino de todo. De... todo en su conjunto no decías que ya casi hemos acabado no todavía queda queda el concierto de la banda queda es quedar mucho que es cierto mucho <ríe> quedan las procesiones de jueves y viernes santo y por supuesto la de la del domingo de, de, de resurrección. No hago diferencias eh, especiales entre, actos profe, eh, proces, entre procesiones y actos culturales. Lo englobamos eh, tanto las cofradías como la parroquia, como desde la Concejalía de Cultura, pues lo valoramos todo en la misma medida e intentamos que, eh, hacer un todo, no con pequeñas cosas, peque con un poquito de aquí, un poquito de allá, pues hacemos. Eh, intentamos hacer un todo, ¿no? Yo creo que, bueno, el comienzo fue un comienzo de lujo con la conferencia de Pilar Gordillo a la que asistió bastante gente, cosa que me alegró bastante. Además, coincidiendo con un pleno en Sonseca y coincidiendo bueno, con el fútbol. Nos tuvimos que dividir ahí como pudimos y eh, bueno, estuve en el pleno, luego me tuve que bajar abajo. Bueno, yo creo que el, en, en esencia fue un rato maravilloso en el que disfrutamos de. ...de los conocimientos y de la sabiduría... ...y además de, la, de, la, de lo agradable de la charla que ofreció Pilar Gordillo... Eh, ...además animada con, o coloreada con unas eh, diapositivas... ...con unas fotografías pues eh, muy bellas sobre eh, arte religioso... ...que independientemente de la creencia de, de cada uno... ...o de, de la fe que tenga... ...pues es algo que está ahí, es, eh, el arte religioso es una parte importante... ...dentro de, de, de la historia del arte, de, de la historia de nuestro país también... ...y de, de la historia de nuestro pueblo, entonces mmm, fue bastante gratificante... y bastante, pues bueno, como, como digo, bastante agradable. Fue agradable, fue divulgativo, pero fue también muy formativo, ¿no? Porque ya no solamente todo el mundo que estamos fuera de, de, de, de lo que es la organización o el desarrollo de las diferentes procesiones o de los cultos religiosos relacionados con la Semana Santa, disfrutamos de ello y con ello porque fue una clase de historia del arte ¿eh? aplicada a la Semana Santa, pero fue una historia de, de la cultura de nuestra nuestros pueblos y de nuestro país... ...pero no solamente eso, sino que incluso las cofradías... ...pueden sacar aspectos muy positivos... ...y desde luego pueden mejorar su simbolismo... ...pueden mejorar el desarrollo profesional... ...que tenemos aquí en Sonsega, ...pueden mejorar su, su, su, su fondo de armario... ...en lo que a las imágenes se refiere. Sí, bueno, fue como todos sabéis... ...una iniciativa de la Cofradía del Cristo de la Veracruz... ...que bueno, pues desde la Concejalía de Cultura... el equipo de trabajo de la Concejalía de Cultura, pues valoramos muy positivamente, como todas las iniciativas que, que surgen yeah. voluntariamente desde las asociaciones o, o, o de personas eh, más anónimas, pues la, la apoyamos porque nos parecía una buena iniciativa enmarcada dentro pues, de, de esta época de Semana Santa, que como tú dices muchas veces, no solo se, se siente con fe, sino que también pues, se escucha, se paladea, se ve y se... Eh, claro, porque pues es ¿no? hay una música de Semana Santa, hay una gastronomía especial de Semana Santa, hay, hay un olor especial de Me, Semana, de Semana Santa. Santa. Por eso, pues bueno, la, la valoramos muy positivamente y yo creo que con bastante acierto por parte de la cofradía y con mucho éxito. Yo creo que fue una jornada muy bonita eh, y, por cierto, al día siguiente se te olvidó decirlo. completamos con eh, ese viernes de dolores que es eh, del pistoletazo de salida a lo que son las, las procesiones que estuvimos ahí con el tiempo que nos dejaba que no nos dejaba al final pues bueno con alguna que otra prisa pero nos dejó también terminar la procesión y luego pues pasar un rato muy agradable de convivencia entre las eh, diferentes cofradías y entre los propios miembros de la de la cofradía de, de la Virgen de los Dolores que, que el viernes pasado pues tuvo su día Uh -huh. Un breve retazo del festival o certamen de bandas de cornetas y tamores Por abordar ya el tema musical Y en un instante hablamos con Ebilasio Que lleva 10 minutos esperando al sí. teléfono <risas> Te diríamos disculpas Ebilasio eh, Bueno, el certamen de cornetas y tamores Pues muy bien La valoración es muy positiva Porque bueno, pues eh, se volvió a llenar el Teatro Cervantes Fue un acto muy bonito Fue muy emotivo Muy bien eh, eh, adornado Eh, ...en cuanto a presentación, en cuanto a eh, eh, decorado, en cuanto a uniformidad a, en, y, y por supuesto en cuanto a música ¿no? Eh, valoro muy positivamente el esfuerzo, el extraordinario esfuerzo que hizo eh, la banda de cornetas y tambores del, del Santo Sepulcro... Uh -huh. ...que bueno pues al traerles una banda de, de tanto nivel como es la banda de Úbeda, de Las Penas de, de Jaén... pues eh, evidentemente ellos quisieron dejar también el pabellón muy alto y, y, y no ser menos, y por supuesto que lo consiguieron, por supuestísimo que lo consiguieron. Estilos diferentes, formas de entender la música y de entender la Semana Santa diferentes, pero aún así yo creo que mmm, nuestra banda de, de aquí, igual que otros años cuando ha ido la, la banda de, de, de, los, de judíos. los judíos, o uh -huh. incluso una banda que también ahora mismo está en formación, pues eh, yo creo que hacen un buenísimo trabajo y, y además es emocionante ver a, a mayores y niños juntos trabajando por un, por un mismo objetivo. En cuanto a la banda de, de Jaén, pues poco que decir porque, bueno, ellos lo dijeron todo con las notas de sus instrumentos y además tengo que decir que dieron, no dieron dos un concierto, dieron dos, uh -huh. porque posteriormente en el rato de convivencia que se, que se vive, pues alrededor de un pincho de tortilla y una... y una cerveza, pues se... ellos volvieron mmm, espontánea y voluntariamente uh -huh. a, a poner en solfa sus instrumentos y nos hicieron pasar un rato muy agradable allí también. Eso fue en los locales de la Cámara Agraria, allá en Petit Comité y ofrecieron un concierto. Uf, Yo no estuve, pero me dijeron sí. que fue improvisado, pero que fue maravilloso. Fue una maravilla. no Y además por eso, porque eh, ver a gente, eran muy jóvenes todos, uh -huh. y ver a gente tan joven pues, que tiene la ilusión por eh, trabajar y por, eh, por hacer este tipo de cosas pues es, es emocionante saber que, que hay una música que no se va a perder, que hay unas tradiciones que no se van a perder, que hay una cultura arraigada ahí en, en el fondo de cada uno, pues que no se va a perder porque las... Eh... las generaciones que están viniendo por detrás, pues lo siguen manteniendo y se siguen esforzando porque porque eso se mantenga. Desde el punto de vista musical, evento de esta noche, recordamos, 9 de la noche, 21 horas, pregó un concierto de Semana Santa, el tradicional, el de todos los años, por la Banda Municipal de Música con la colaboración de la Concejalía de Cultura y de la Parroquia en la Iglesia de San Juan Evangelista. Abrimos comunicación con el director de la banda, Evilasio Ventura. Evilasio, buenos días. Hola, buenos días, David. Y... Antes de nada, mil disculpas porque llevas pacientemente esperando algo así como 5 o 10 minutos no, no, escuchando pero, la conversación con el concejal. Pero he estado encantado de escucharos a los dos y además de informarme de las cosas que se han hecho en Sonseca estos días. Uh -huh. Bueno, ¿algo para Ibilasio antes de entrar a hablar con él? Manuel. Bueno, lo, tiene que contarnos él eh, qué, qué es lo que va a haber en el concierto. Yo lo que sí quería ap apuntar, David, es que muchas veces, eh, has dicho el tradicional concierto, el de todos los años, muchas veces las cosas, eh, no porque sean... Eh, se hagan siempre son fáciles quiero decir hay que dar su mérito todo a que en este caso pues la banda de música podríamos hablar de, de ayer el concierto el, el teatro de frey gabriel luego hablarás más eh, largo y tendido con van ellos. viniendo los invitados van viniendo además los, los actores pero quisiera por ejemplo pues puntualizar que, que tanto las conetas y tambores el otro día como el trabajo que hacen las cofradías como el trabajo que hace la banda de música pues Hay que hacerlo, o sea, que no es que porque sea todos los años, pues bueno, que es lo normal y No, no, si y, yo lo, lo decía para y, poner en valor, que es algo muy arraigado, es algo muy nuestro No es no, no es eh, que aunque sea lo normal y sea lo habitual, pues es un trabajo que, uh -huh. que hay que hacer Pues pues te, te cuento solamente, aunque la ciudad ahora te dé más, más datos, que en el concierto de Semana Santa pues intervienen también las cofradías, de uh -huh. una manera u otra, bueno, participan también las cofradías, eh, la parroquia, eh, bueno, vosotros mismos, el, el CICOS, el personal del teatro. Hay que poner en, en marcha a mucha gente y, por supuesto, la banda de música, que tiene 100 componentes y, y son 100 personas que están trabajando durante unas semanas para luego ofrecer a, a todo el público de Sonseca un, un concierto. Entonces, igual que en este caso la banda de música, pero podríamos hablar de todas las asociaciones del pueblo, Pues es un trabajo que no por habitual uh -huh. hay que dejar de poner en valor y de... De, de, como te digo, valorar muy positivamente uh -huh. ¿Qué habéis preparado para esta noche? Cuéntanos, Evilasio, director Hola, bueno, pues vamos a ver esta noche hemos preparado, siempre tenemos que estar pensando en, en mejorar, ¿no? La, los conciertos de cada uh -huh. año que se van haciendo, aunque sean tradicionales, pero siempre hay que buscar una nueva fórmula. Y el año pasado, don José me hizo una anotación sobre la pasión que habíamos hecho y que había quedado muy bonita ¿Sabes que la pasión uh -huh. es un género musical muy de esta época, pero que con ...consiste eh, no solo en música sino tener unos textos relacionados directamente con, con la muerte de Jesucristo... ¿no? Uh -huh. ...entonces me, me hizo un comentario sobre la posibilidad de proyectar imágenes del propio retablo... ...que tratan de, de esta pasión, ¿no? uh -huh. y me pareció una cosa genial... ...y esta noche probaremos a ver qué tal, yo espero que va a salir muy bien... ...y lo único que hice ha sido cambiar, modificar algunas obras de las que se tocaron el año pasado... e intentar, bueno, pues poner cosas diferentes, pero que sean también muy agradables y, y que gusten de ser escuchadas. Es decir, en el concierto de hoy hay una parte audiovisual, ¿no? Hay una parte icónica sí. de imágenes. Sí, efectivamente. Tenemos un retablo que es una maravilla en seca y yo creo que pues hay, hay, hay que ponerle en valor, ¿no? Y, y como el, la pasión trata de esos textos, eh, hay pasiones que se hicieron en el barroco, ...con textos cantados, que en nuestro caso no es posible... ...pero bueno, son leídos, que por cierto... ...el, el presidente de la cofradía, del Cristo de la Veracruz... ...lo va a hacer y, y de esta manera vamos a colaborar unos y otros... Uh -huh. ...en que sea mejor este trabajo y este proyecto. Uh -huh. Lo habéis titulado Vía Dolorosa. Sí, es bueno, por ponerle un nombre diferente a lo de Pasión... ...que el año pasado fue, y de alguna manera creo que... ...los religiosos es como dan nombre a, esta, a este momento, ¿no?, de... Creo, uh -huh. tampoco te puedo asegurar, y pero ha... bueno, quedaba muy bonito ese, ese nombre. Hablando exclusivamente de lo musical, ¿qué tipo de piezas son? ¿De qué autores? Cuéntanos un poco el repertorio. Sí, bueno, en principio empezaremos el, el concierto con unas una marchas de procesión He elegido una marcha que es de un toledano, de Emilio Cebrián, y hace tiempo que no tocábamos, y creo que era bueno recuperar, que era nuestro padre Jesús. Uh -huh. eh, después ya directamente en La pasión que trata con nueve obras, eh, hemos ido buscando o he ido buscando obras diferentes a lo habitual que estamos acostumbrados a escuchar, pero siempre dentro de un entorno religioso y un entorno de, de, de oración. Eh, vamos a empezar con una obra, un, una canción, que trata del millennium, es una obra de Kislack. Eh, ...para dar entrada un poco a esta pasión... ...y después cuando, como la pasión la iniciamos... ...con el pasaje de Jesús en, el, en la oración... ...en el Monte de los Olivos... Eh, ...bueno pues ahí he utilizado una obra... ...del Camino de Santiago de, de Val... ...que en su tercer movimiento... ...trata de oración y milagro... ...me sirve muy bien para, eh, para empezar... ...ese fragmento de la oración de Jesús... ...y luego el milagro de la oreja de Malco... ...que por cierto hay una, una pintura en el retablo... que hemos querido resaltar y entonces esa, ese pasaje pues uh -huh. irá relacionado con esa, con esa imagen uh -huh. después tenemos unos adagietos de Jacob de Ham música propia de banda eh, un adagieto para flauta de Ted Hughes y, y el adagieto maravilloso de la sonata patética de Beethoven un adagio cantable que es una maravilla y que vamos a estrenar esta noche uh -huh. luego no he podido evitar seguir insistiendo en el adagio de Samuel Barber porque creo que que es, es una música muy adecuada para esta esta pasión o el adagio de sol menor de Albinoni y yo creo que esos son inevitables y los repetimos, son las dos únicas obras que repetimos uh -huh. para terminar con una obra de un americano de Robert Smith que voy a es una obra en cuatro tiempos, pero que yo he elegido solo los dos últimos, el tercero y el cuarto, el el tercero es la ascensión, relata la ascensión y el y la cuarto es el paraíso, el cielo, y yo creo que va a ser precioso el el entorno que musicalmente queremos dar a, a esta pasión. Uh -huh. Para terminar, ya te digo simplemente el final, eh, vamos a estrenar un, una marcha de procesión muy sevillana, muy andaluza, que se trata de Madrugada de Canela y Clavo. Yo creo que le gustará, pero bueno, está fuera de la música normal que en Castilla realizamos para la marcha de procesión y es más alegre, más... En fin, diferente. Ajá. Debe ser complicado esto de hacer un montaje distinto, diferente, para para Semana Santa. Porque, claro, son muchos años, es algo muy tradicional, como bien hemos comentado anteriormente, y cada vez el círculo se va estrechando, cada vez eh, habéis hecho más montajes y, evidentemente, no se puede repetir, ¿no? Entonces, ahí debe ser complicado darle vueltas a la cabeza y cuando pase este concierto decir y para el año que viene a ver cómo nos lo montamos para que no sea igual, ¿no? Pues habrá que hacer otra cosa, porque en la novedad está el interés que puede tener el público para venir a escuchar el concierto y a participar con nosotros en este proyecto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que siempre hay que, cada, en cada momento hay que estar pensando y dándole vueltas a la cabeza para intentar mejorar en lo posible cada una de las actividades que realizamos o los conciertos que damos. Lleváis muchos estrenos para este año y yo imagino que eso ha provocado mayor tiempo a la hora de ensayar. Habréis comenzado a ensayar. ...quizá cierto tiempo antes que si no hubierais metido ningún estreno nuevo, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, eso es, lógicamente el, el periodo de entrenamiento que llamamos en, en música... ...que es el, el, los ensayos y demás, empiezan mucho antes que realmente la hora de ponerlo en funcionamiento con un concierto... ...pero bueno, eso es lo que llevamos, hay, hay personas que desconocen ese, ese tiempo... ...y creen que la música no nada más que es ponerse a tocar y ya estamos todos silbando y, y, y bailando... Pero no, hay que tener un tiempo y este año, por supuesto, que cuando quieres buscar alguna novedad, quieres buscar algo mm, diferente, pues lógicamente el esfuerzo es mayor. Sí. Te voy a pedir algo muy complicado porque esto normalmente los periodistas lo pasamos mal cada vez que tenemos que poner un titular o un cliché, una palabra para definir algo, lo que sea, desde un concierto hasta una entrevista, pasando por un partido de fútbol. Si tuvieras que definir con una palabra el concierto de hoy, ¿sería místico, fervoroso, eh, de recogimiento? ¿Cómo sería? Pues no te puedo asegurar. Yo creo que es un concierto muy especial que cada uno tiene que sentir en su interior algo diferente. ¿no? Es el... Concierto, eh, es, aunque sea un concierto religioso, pero es muy profundo en, en cada una de las personas que lo escuchan. Yo creo que ahí le voy a dejar a la gente, a cada uno de, de los oyentes, que disfruten de la mejor manera que sepan hacerlo y le pongan el nombre a ellos. Ya está puesto, vía dolorosa. Uh -huh. eh, aunque trata del camino que Jesús siguió para llegar hasta el Gólgota y, y, y el sufrimiento que tuvo durante esa época... Pero bueno, yo pienso que, que es muy, muy personal es el sentimiento que este tipo de conciertos da a cada uno. Uh -huh. Y además la banda municipal de música en todas y cada una de las semanas santas de aquí de nuestro municipio tiene cierta responsabilidad porque año tras año soy los encargados de ofrecer el pregón. O sea, pregonáis la Semana Santa todos los años aquí tenemos un concepto distinto de pregón de Semana Santa hay otros pueblos que el pregón es al uso llega un pregonero y lo que hace es hablar sobre la Semana Santa sobre el pueblo en general o sobre lo que tenga bien aquí no, aquí es un pregón musical y siempre con la banda de por medio bueno, pero el sacerdote don José tiene su palabra antes es decir, nosotros lo que hacemos es eh, ambientamos ese pregón que don José realiza como pregón de Semana Santa o sea, uh -huh. no damos el pregón por sí solo sino que... Hay, hay, hay, adornamos de alguna manera este pregón de Semana Santa. Y el concejal de Cultura y Festejos, que ha sido músico, que sigue siendo músico y pertenece a la Banda Municipal de Música, cuando llega un evento de estas características y no sale, ¿cómo lo pasa? Hombre, te, es que te iba a decir, el no salir me supone pasar un rato de envidia, esta noche pasar un rato de envidia, y, eh, pero al mismo tiempo pues hombre, disfrutar también de la banda desde fuera, que también es... es un lujo porque los que estamos acostumbrados a oírlo desde, desde dentro, pues también de vez en cuando gusta de, de escuchar desde fuera eh, la, banda, la banda de música. Pero como te digo, sobre todo envidia. Lo único que ocurre es que bueno, la, el, el no poder asistir a todas esas jornadas de trabajo, que son muchas, a todos esos ensayos, a toda esa época de, de entrenamiento, pues bueno, no, no me permite luego asistir, A, a los conciertos como, como quisiera. Pero de todas maneras, pues a disfrutar del concierto esta noche, al cual pues invito a todo el mundo a que, que vaya, que va a ser una maravilla de concierto, sobre todo porque, como decía Vilasio, cada uno podrá sacar de, de entre las palabras, la música y las... imágenes eh, que se van a destacar del retablo, pues podrá sacar sus propias conclusiones y podrá dar rienda suelta a sus sentimientos, cada uno a, a, a su yo interno, ¿no? Yo creo que es un concierto muy bonito, muy agradable, un colofón de lujo para, para los actos culturales de Semana Santa y al mismo tiempo un pregón de lujo para iniciar todo lo que es el periodo, este periodo sí, li es litúrgico poco el, y de procesiones. Es un ¿no? poco el acto bisagra, ¿no? El acto que funde la cultura con la religión, que termina definitivamente con la parte cultural y que abre los actos más pasionales o más profesionales. ¿no? Efectivamente. Y además, como bueno pues como decía Vilasio, pues eh, van a participar también miembros de la Cofradía del Cristo de la Veracruz, es un ejemplo más de, de colaboración y de coordinación entre diferentes. ayer no lo demostraron. en el Teatro de Fray Gabriel, pero también eh, hoy lo van a demostrar eh, en el concierto de la banda de música, la coordinación y la colaboración entre distintas eh, asociaciones, entidades, cofradías, eh, en fin, un cúmulo de gente ahí uh -huh. que se tiene que coordinar para que todo salga a la perfección y que para que el público en general pueda disfrutar de este tipo de actos. Evilá, eh, si lo dejamos ahí, que sea todo un éxito no tenemos ninguna duda y recordamos va a ser a partir de las 21 horas, a partir de las 9 de la noche en la iglesia parroquial, yo imagino que los asientos de delante ya en torno a las 8, 8 y cuarto estarán completamente cubiertos sí. porque sobre todo especialmente ahí las personas mayores y no tan mayores son los que más madrugan, entre comillas con el propósito de asistir a, a este tipo de, de acontecimientos bueno, te, Tenemos la ventaja de que la iglesia nos permite más aforo, claro que, que sí. el Teatro Cervantes entonces pues, también es Es un, es un lujo poder, eh, poder tocar allí en la iglesia. Bueno. De, de, de, de, de. Director de la Banda Municipal de Música de Sonseca, Vilasio Ventura, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos de radio y sobre todo mucha suerte para Vidia Acuerdo. Gracias a todos y os esperamos en otro concierto. Muy bien. Buenos Muy días, Vilasio. Buenos días.